votaar al rotary club siempre ha sido se caracterizó por hacer eh, algo por la ciudadanía por apoyar a la salud este es el segundo convenio creo que firmamos con una inversión buena hace cuatro o cinco años atrás hemos firmado para siria de ruedas ahora para este equipo instrumento médico que no que era una necesidad para el hospital Sabemos que el hospital eh, siempre va a ser necesitado de, de equipo, de medicamentos, insumos, porque las enfermedades cada vez van apareciendo nuevas, eh, que ni nosotros mismos creo que no las conocemos muchas veces, con diferentes nombres, y para ello es importante pues, ¿no? actualizarse en la parte de equipamiento, Muy agradecido, señora Gringa, muy agradecido, señor presidente de, de Los Rotarios, eh, mis agradecimientos a todo el directorio y a todos los miembros de Los Rotarios. Por supuesto, aquí a la empresa medical, también por haber, bueno, para que nos dé un equipo bueno. no Sabemos que este desprendimiento es algo social, es algo de espíritu de bondad que tiene la gente porque así por así la gente casi no regala la institución como Rotario ha trabajado bastante, conocemos el servicio, la vocación de servicio que tiene.